la Liga Nacional frente a San Lorenzo del Mar, Boca que ya está en San Luis, que viajó ayer por la noche, este, y obviamente la asociación de clubes que está involucrada eh, y es la madre de, de la Liga Nacional, entonces un poco queremos saber de parte de Sergio Guerrero, el hombre que conoce muy bien los reglamentos, eh, por qué hoy no estarían habilitados, y esta es la noticia, para jugar mañana frente a San Lorenzo tanto Eric Flor como el show de San Simón. Y vamos a tratar de hablar. Con la gente de de Mar del Plata eh, Marcelo Jiménez, Pablo Zavala Y este, con Edgardo Alifraco Por el lado de Boca Juniors Para que nos cuenten cuál es la situación Los jugadores viajaron Sergio, ¿cómo te va? Buen día Pero hasta hoy no pueden jugar Hola Fabián, buen día, ¿cómo te va? Todo bien, eh, todo bien ¿eh? Sí, bueno, siempre obviamente En los inicios de la, de la competencia es, este, Estamos... La, el departamento de competencia, diríamos, eh, trabaja contrarreloj en cuanto a la recepción de toda la documentación necesaria para habilitar a todos los jugadores de la mayoría de los planteles. Este, y bueno, hay una serie de requisitos eh, que, que, específicos que, que requieren para que la salga esa, esa habilitación los estudios médicos que son obligatorios, este, el consentimiento deportivo firmado por el jugador, el contrato, bueno, una serie de, de documentación en el caso de los extranjeros, la documentación de migraciones, pasaporte, carta de transferencia, eh, bueno, se requiere de toda esa documentación y en algunos casos el, el, lo que se llama COT, que es el certificado de otorgamiento de transferencia, que es cuando un club transfiere un jugador a, hacia otro club que está firmado eh, por el club que lo cede, ¿no es cierto? Este, sí. eh, bueno, en este caso está todavía a, este, a esta hora eh, faltando ese certificado de otorgamiento de transferencia, que en este sí. caso que vos mencionás, obviamente, es producto principalmente de que son jugadores que eh, tenían derechos de formativos, Y por lo tanto hay una tratativa económica entre los clubes. O sea, que por el momento eh, Eric Flor y el Chule San Simoni, eh, por un, una falta de pago o un no arreglo, o ponerle el título, no vos, cualquiera que le ponga el título que quiera, por no llegar a un acuerdo económico, este, hoy no estarían jugando, eh, mañana frente a San Lorenzo. ¿Y hasta qué hora? en el día de hoy técnicamente eh, se puede solucionar eso, ¿hasta la cero hora del día de hoy? No, no nosotros en estos casos y en todos y durante la competencia sabemos que eh, muchas veces eh, y es habitual que los, los, los partidos se juegan sábado o domingo y por lo tanto eh, es, es normal que tengamos una guardia este, para recibir documentación y tratar de resolver los, los temas hasta, hasta, las, hasta horas antes del inicio del partido eh, muchas veces eh, sucede con con jugadores que que llegan al país o que se le hace un estudio médico o que falta algo este bueno se recibe la documentación en el día no hábil hay una guardia para eso y se emite la la la habilitación que corresponde claro o sea eh, que es decir, estamos que se fue... al servicio de, de de los clubes por lo tanto con esto te estoy diciendo que el día de hoy y el día de mañana hasta hasta una hora antes del partido eh Recibiendo la documentación como corresponde, la habilitación va tardada. ¿Y ¿Vos crees que esto lo van a poder solucionar? También no es una respuesta que vos tengas eh, a, a, a mano, pero digo, con la experiencia que tenés dentro de la actividad y con cómo has visto otra serie de casos, ¿vos crees que esto va a llegar a buen puerto? Yo, por lo menos, lo que sé es que hay una, una, un diálogo constante y permanente, lo que tal vez eh, se hizo demasiado largo. Es decir, Hace bastante tiempo que esto estaba planteada la situación, creo que planteada la, la, la, la tratativa económica, y, y bueno, vayas a ver los motivos que llevaron a esto eh, llegar a, a estas últimas horas. Si, claro, te claro. si se debió resolver antes, sí, seguramente, y seguramente todos los involucrados van a coincidir en que se debió resolver antes. Eh, pero bueno, no creo que... Que, que haya mala voluntad para intentar destrabarlo de acá a las próximas horas bueno, Come, bueno. Más, más que destrabarlo es eh, concretar de alguna forma la, lo, que, lo que seguramente los clubes acordaron y ya tienen un acuerdo hecho, ¿no es cierto? Es decir, claro, no, claro, claro. no me parece que se están modificando o estimo que no se está modificando lo acordado sino simplemente darle, darle, darle cumplimiento, que las dos claro. partes eh, se sientan lo suficientemente seguras para, para terminar y cerrar esta, esta, esta operación. Exactamente. ¿Hay, algún otro ¿Hay alguna otra situación similar a esta o es la única situación que se plantea dentro del marco de, del debut no, del Super 20? No, no, del, del, del debut del Super 20 también, el, bueno, los casos de las, las liberaciones de los extranjeros, pero están también, creo que conversadas y, y, y también en la, en la temática de que se cumpla con, el, con, lo, con lo reglamentario en cuanto al, al, al pago de la liberación, que este año ya se implementa, que es a través de la asociación de clubes, y por lo que tengo entendido están en estas horas ya en, en, en vías de, de hacerse los pagos correspondientes eh, y, y con eso también cumplimentar el requisito de, de la liberación de los extranjeros sí, sí eh, también me enteré que eh, lo de Roque Johnson este, estaría ya solucionado eh, uh -huh. no tengo tanta no, novedad con el tema de este, de Jaciel Rivero pero creo que también estaban vías de solución eso sí, eh, sí, lo, lo de, y los dos jugadores de San Lorenzo que también están resueltos creo y estaban este, transfiriendo los, los, el dinero de, la, de las liberaciones ahora eh, Dawson y, y, y Sims y en realidad creo que son tres con se está pidiendo habilitaciones de dos porque uno está con una lesión exactamente exactamente, bueno eh, no sé si tenés alguna pregunta para hacerle respecto a esto Santiago eh, a, a Sergio no, creo que fue muy claro ahora sí, vamos sí. a esperar como todos los clubes ¿no? La, eh, lo que suceda clarísimo, clarísimo, por otro lado te pregunto esto y ya te, te libero agradeciéndote una vez más que que, que pueda salir al aire y aclar, aclararnos todas las situaciones que te planteamos, ¿no?, habitualmente. Eh, ¿Cómo está el tema del fixture de la Liga Argentina? Me dado cuenta de que eh, vimos sí. la foto, estabas ayer ahí, este, en el día de ayer, sí. quedaron este, en la en la selladas la, la, las alianzas, eh, ¿cuándo más o menos tienen pensado sacar el, el fixture de, de la Liga Argentina? Hoy, hoy a la mañana llegaron de la, de la, de la universidad, las dos primeras, las dos primeras este, diríamos... Borradores, si se quiere, como para control de, las, de la zona sur, y me eh, dijeron que en unas horas más teníamos la zona norte. Eh, así que estimo que se harán los controles pertinentes entre hoy y mañana, y a más tardar lunes este, podríamos tener ya publicado el, el sector. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, bárbaro, bárbaro, es una buena, una buena noticia porque también los clubes ya quieren. ¿De qué depende? O sea, eh, ustedes después, una vez que tienen lo, lo, lo, los, digamos, los dos formatos posibles lo mandan a los clubes y los clubes tienen que aprobarlo ¿Cómo es el mecanismo? No, Los clubes lo que hicieron fue enviar todos sus requerimientos de, de giras De cómo querían armar sus giras de logística claro. Las fechas en las, que, en las que por ahí tienen alguna complicación de estadio O, o, o fechas complicadas o lo que fuese Y bueno, con sí. todas esas variables se arma esto eh, tratando de cumplimentar principalmente el esquema de giras y lógicamente no hacerlo jugar cuando no cuando no tienen cancha. Eh, ensamblar todas esas piezas y bueno, tratar de que no haya, digamos, desbalanceos en cuanto a muchos partidos de local o etcétera, que no se no se den situaciones deportivamente no, no lógicas, este, que por eso se revisa un poquito en cuanto a eso, y si está todo ok se publica. Sergio, perfecto, muchísimas gracias este, en serio, para nosotros siempre es valioso tener el aporte eh, para poder este, tener un poco más claras las cosas, ahora nos trataremos de hablar con, con Pablo Zavara y con Edgardo Alifraco para que nos cuente un poquito cómo está la, la, la situación eh, te agradecemos muchísimo, muchísimo el contacto Listo. Gracias, Brian. un saludo para todos Dale, dale, bueno, Sergio Guerrero, secretario técnico de la Asociación de, de Clubes eh, Bueno cuando a, a...